La cantuta y vagoa no te han olvidado. Como Fujimori, otro asesino. Los otros todos otros montesinos. ¿Quién eres tú? Somos Séptimo y mega yo soy de Reino Unido. Séptimo desde acá, en Cajamarca. Vivimos acá los dos. El trabajo que estamos pretendiendo hacer es hacer abrir los ojos a la gente eh, que todavía no está inmersa todavía en esta lucha. ¿no? Y aparte de eso también eh, dar eh, confianza en la lucha, aparte de eso eh, crear espíritu de lucha. Pienso que también la cultura dentro de una lucha se muestra que todos los puntos de vista no solo son de políticos. Acá cuando los artistas salen a luchar, a cantar, a pintar, de repente reclamar es porque ellos tienen esta convicción de que es una lucha justa y no estamos haciéndolo por presión o, o ninguna otra razón así. Entonces es importante creo yo la muestra de, de la punta de vista del artista también y creo que animar ¿no? también a todos. El corazón se llena de tristeza De ver el cinismo De cómo engañan Se engaña la mina El cura en la esquina Que humille el gobierno Y acá ya gobierne En quien confiar Nuestra lucha básicamente es por el agua Porque están destruyendo cuencas Y como tú sabrás en toda economía, eh, la economía más sostenible es con la agricultura. Comemos, no comemos oro. Comemos las hortalizas, el arroz, la papa, todo eso, ¿de dónde? Justamente ¿no? creo que el punto principal acá es el medio ambiente. Acá estamos hablando de un lugar que está lleno de bofedales, de sistemas de filtración, aguas subterráneas, manantiales, ríos, lagunas. Sin ese ecosistema que está allá en la, en la zona de Conga, muchos lugares más abajo van a estar afectados y nosotros, bueno, ellos dicen que pueden reemplazar las reglas con reservorios, pero ya sabemos que eso es algo de 10 años, hasta 50 años de repente y de ahí, en los los años que viene ¿quién va a sostener, mantener esos reservorios? Va a tener que ser el, el pueblo peruano. No es un proyecto sostenible, mirando más el futuro para los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos. Traición caínes hay por todos lados, vendes a mi patria en muchos pedazos. Al fondo monetario le mueves del rabo, quien enfilas los tanques contra tus hermanos. ¡Es pernidio! El año pasado llegamos a conglomerar felizmente a varios artistas y nos ubicamos ahí en, el, en la pileta. De acá de la Plaza de Armas y estuvimos más o menos una semana una semana y una semana no? justo ya lo dejamos porque justo se declaró el estado de emergencia y seguir cantando y no tuvieron buen no nombre la <risas> hemos empezado a pasear por el Cusco, por el Arequipa, por el, por por Puno Lima en Lima también, entonces ya hemos encontrado esos pocos no como acá hay pocos de artistas también hemos encontrado esos pocos allá sí y si sí luego en enero tuvimos la suerte de ir por el sur y con, con esa idea de crear el conglomerado pero ya una cuestión nacional porque tú sabes el gobierno nos está rinconando con la prensa y la prensa está recontra vendida, está más para el lado de la derecha para el lado de la empresa privada, entonces frente a esa realidad nosotros estamos eh, estamos pretendiendo decir al pueblo la verdad por intermedio de mensajes, por intermedio de la música, por intermedio del arte Llegaron los mapeosos practicaar los dueños llegaron los corruptos a repartir del cielo llegaron los mafiosos a traar los dueños llegaron los corruptos a repartir del cielo llegaron Gracias y le dejamos con nuestro compañero Ibelzo, ¿dónde está? Gracias, Llegaron los mafiosos a traficar los sueños, llegaron los corruptos a repartir del cielo, llegaron.